He estado testigo de tener el orgullo de una estrella que viene a iluminar y engalanar cada escenario. En cada presentación, derrochando una luz propia y esa voz inigualable llena de alegría. a e la barranca te e s p e r e debajo de los zarzales, como que te hago u a seña.

Como que t e カズレーザー・レイヤー・シン・ウエレット・トイ・ア・サ・セ・ポシュ・オレンジ、カズレーザー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤー・レイヤ t o イヤーレイヤ s レ a ヤ a レイヤーレイヤーレイヤーレイヤーレイ p ーレイヤーレイヤーレイヤ o レ e ヤーレイヤーレイヤーレイヤーレ a ヤ i レイヤーレイヤーレイヤーレイヤーレイ l ーレイヤ

どこかへんべんこんさびまけん

Que no tengo esbolones, pero en este ruedo canto. Ha llegado la g a l l e r a y m e apuesta a la d e l a n t o Las mujeres, si、sí、podemos, corredores, digan cuánto. Se mira muy fino el giro, pero voy al colorado. Me la juego con el verde, aunque el rojo haya rentado. No temo de apostadores ni galleros afamados.

Soy un a hembra codiciada que alborota volanderos. No nací para una jaula ni me impresiona el dinero. Mi pasión son los gallazos que se lucen en el ruedo. Y e n c i e l d e mi gallera, Yolanda Villa. Jeje.

Mi padre fue un gallo fino y bastante p e l e o n e r o Mi madre la más hermosa porque era de un buen c r i a d e r o Por eso es que esta gallera no es para cualquier gallero. Para cantar en palenque no es necesario ser gallo. Es por eso que yo canto en las ferias casi a diario.

No、hacen falta e s p o l o n e s cuando te sobran ovarios. Ya soltaron esos rayos, ya en el aire se encontraron. El giro está derrotado, los contrarios ya pagaron porque no tuvieron suerte contra nuestro Colorado.

ってそうなんだ。

じゃあ、どよいま。

Te traigo estas flores que corté por la mañana, son prueba de amor de este corazón que te ama, con ellas te mando mi amor y ternura, y que Dios te guarde, hermosa criatura, eres toda mi ilusión. Te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor que no sé cómo explicar.

Y cuando te acercas me lleno de miedo, me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Son un humilde tributo a tu belleza encantadora, son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora. Recibe con ellas de mi alma un suspiro y ya me retiro pa' seguir soñando.

Ser mío tu corazón. Te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas, me llena de miedo.

もう一つの愛なたの愛のためにたの愛のためになたあなたののためにあなたの愛のた i にあなたのなためにあなたの愛のたあなたの愛のたの t のた r e あなたの愛のためにあなたの愛

No m あ amenaces. なたはあなたはあなた e あ

esperando tu amor.

Esperando tu amor o esperando tu olvido, no me amenaces, no me amenaces, si ya fue tu destino buscar otro cariño.

じゃあ上がらないでください。Pues

y う一度、もう一度、もう一度、y う一度、もう一度、もう e 度、も s 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も e 一度、もう一度、もう一度、もう一度、e う一度、もう一度、もう一度、も

Moneda se le da a cualquiera, tómala y v e b e y que Dios te ayude. Yo nunca quise que de mí e t e s fuera, y por tenerte hice cuanto p u t e pero a mi ruego no le hiciste caso, y me dejaste por tu amor sufriendo. Y hoy que no tienes.

よし、ペア、ポケノ r モルデ、パケナミ、ジュケツツー、エッセイ、エッセイ、ドンデヨ、ユダヤ、e ンテ、アユ e ッテ、フォ e レ。

Y se burlan de ti. Las vergüenzas que, que te hacen pasar, pasar son vergüenzas también para mí. Me causas pena p o r q u é no te mueres para que nadie b u s q u e tus errores. Ya si enterrarte donde no, yo pudiera.

「あげばってふる」

もうの度、でも、それは私のことです。

なら、いや、まず、もうね、かと。Pero ahora、え、み a m と。え、みじんと、え、みじんと、え、みじんと、え、みじんと、え、み

もう一度目に見えます。

Cuántos te quise, y ahora el que amo contigo tiene un parecido, pero es distinto e l sentimiento, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo.

modo que t た me dices que a mi amor has perdonado que ya no tenga pendiente y que regrese a tu lado que ya todo lo pasado lo enterraste desde ayer que no me preocupe nada que no me preocupe nada que me v u e l v のために、あなたの

君たちのために、この人たちのために、この人たちのため a こ a s たちもために、この人たちのために、この人たちのために、この人たちのために、この人たちのために、

私の声を聞いてみると、何が私にとっても勘違いを持っていることを知っているときに、何が私のことを知っているのか、何が私のことを知っているときに、何が私のことを知っているときに、何が私のこそを知っているときに、何が私のことを知っているときに、何が私のことを知っているときに、何が私のことを知っているときに、何が私のことを知っているときに、何が私のことを知っているときに、何 e 私 a ことを知っているときに、何が私に、何っているときに、いいときに、何

Nata, cántale como tú sabes, no discutamos p o r que después de la primera discusión hay muchas más.

Lo más grande de tu vida he sido yo. No me preguntes que cuando comenzó este amor.

La culpa Fue mi error por no decirte francamente que ya, ya no te amo.

Ya Me pueden decir lo que quieras, lo mismo me da. Ya pasó lo que nunca pensé que pasara. Fueron tantas sus malas acciones que no fue posible querer y llorar. Comprendí que el amor que vivimos.

No、más yo lo y ag mi elo,、uh, ja, ja, ja, Y agarrando OLVIDAR orgullo PENSE EN EDUQUENSE del suelo mi MIS HIJOS

Mi pecho va a pasar mucho tiempo, pa' que otras le s i g a n sinceras palabras de amor. Tal vez nunca l e s digan te quiero, con llanto en el alma. Tal vez nunca me e s e é n temblando con loca pasión.

Cariño tan grande les tuvo mi pecho. c u a n t a s penas y c u a n t a s vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor. Pero al fin, l o s m o negro recuerdo s pasar o n a historia de aquel libro que no terminé.

Por falta de amor, a d i ó s a Dios, a Dios, a Dios, a d o s a r i o s a d i a d i i

puede tocar todo esto. Buscaba mi alma con afán tu alma. Buscaba yo la virgen que a mi frente tocaba con sus labios dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y b e l l a que en sueños me visitaba de mí.

Para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la s a c r a soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré.

Que vierten, quizá los que se aman tienen un no sé qué de b e n d i c i ó n Amar es empapar el pensamiento con la fragancia del e d é n perdido. Amar, amar es llevar herido, con un dardo c e les t e e l corazón es copar.

もう一度言ってもらうことはありません。

Por eso que he venido a reírme de tu p e n a yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundido para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí.

Podrás cambiar de nombre, de patria de todo, modificar tu rostro, tu historia, tu modo. Pero por más que borres, que limpies, que cambies, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos.

Que tapen los pies, más por debajo de ellos Los míos l u c irán, y hasta cuando en la tierra Otra tierra te d a allí estarán mis besos, ligados siempre a ti

más por debajo de ellos los míos lucirán y hasta c u a n d o en la tierra otra tierra te da a l l í estarán mis besos ligados siempre a ti podrás cambiar de nombre de patria de todo

Adelante, puedes irte tú y tu amante que sean felices. Sé que es joven y muy bonita. Sus amores t en d r á s a ahorita, mentiroso.

僕は、そうです。

Te vas a arrepentir, ya lo verás. Vas a sufrir al comprender un día de tantos. Vas a llorar por mí, yo sé que sí. Vas a vivir el resto así de tus quebrantos. Y entonces no podrás c e r yo jamás algo por ti. Quizá yo ya no esté para decirte, ven Y calme tu dolor y te disculpe por amor. Y es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti.

Pero ella no podrá quererte nunca como yo. Te busca por dinero, tú no creas que por amor. Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo. Pero eso no lo、no、es todo, si te va a hacer un error. Lo、no、vas a lamentar, vas a saber en realidad que como yo jamás te quiso, que fue por interés, no por amor, que se burló de ti, de mí, de lo que h i c e

Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti. O sea, yo ya no esté para decirte, ven. Y calme tu dolor y te disculpe por amor. Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Pero ella no podrá quererte nunca como yo. Que si se busca por dinero, tú no creas que por amor. Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo.

Pero eso no lo es todo, si te vas será un error.

ブラザーブラザーブラザーブラザーブラザーブ o ザーブラザーブ a ザーブラザーブラ o ーブラザー

手泳ぎは手泳ぎは手泳ぎは手泳ぎは手泳ぎは手泳ぎは手泳ぎは手泳いで

ママ、せいか、やる、ま、せいか、でせいす ueño、seductor。

Despierta, mamacita, ya no、erm、d u e r m a Despierta, ese sueño seductor Tomaremos copas llenas de licor

Ño, tan es el amor. p r o fundo せんぱらけ quiero yo esta vida tan infausta? Si en este mundo siempre he sido desde

Dios eterno Creo que basta, me j o r r e c i b e cuantos pasos haya dado. Desde mi cuna, para mí han sido tormentos. Yo fui creciendo y fui creciendo mi martirio. p e n s é en amores y nunca logré mi intento. Y mis palabras, creo que nadie las ha oído.

Sus Consejos me dieron al despedirse de este mundo engañoso. Yo vi en sus ojos que unas lágrimas vertieron, mas no sabía comprender su cruel dolor. Hoy me arrepiento, pero ya es fuera de tiempo, porque no supe despertar de edad primera.

¿De qué me sirve el gozar por un momento si vivo e r a n t e como Samuel en la tierra? Yo soy el viento fatal de mi desgracia porque me encuentro despreciado de mi suerte y a cada instante

De mi infancia, le pido al cielo que me forme de la muerte. ¿A dónde te h a y a s muerte amiga? Si es que existes, ¿por qué no vienes cuando un infeliz te llama? Yo bien comprendo que la muerte es para el triste, en vez de ser enemiga, es fiel hermana.

Santuario del olvido, un sufrimiento bajar a mi oscura fosa, pues ahí les dejo con tristeza este corrido, para ir con gusto a la tumba tenebrosa. Adiós del mundo, las fingidas ilusiones, adiós amigos, con tristeza me despido, y cuando se hallen en gustos y en reuniones,

Hagan recuerdos de la que habla un buen amigo.

私は私の夢を忘れないでください。私は私の夢を忘れないでください。私は私の夢を忘れないでください。

私のことは私のこは私のこは私のことを知っていると、私のことを知っいると、私のことを知っいると、私のことを知っいると、私のことを知っいると、私のことを知っいると、私のことを知っいると、私のことを知っいると、私のことを知っいると、私のことを知っいると、私のことを知っいるいるいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me i n t e r e s a No sé por qué realmente tú a mí ya no, ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me i n t e r e s a

Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado. Si he sufrido, si he llorado, si he sentido, si he amado. Para mí ya está olvidado, nada quiero ya saber. Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado. Tu recuerdo voy a ahogarlo, tu amor malo he de matarlo, que fui tuyo he de olvidarlo.

パケパケパケパケギオラパケパケパケパケスドフうッシュドラフィダー

perder el t う e m p o así de que 一 e も i r si solamente una vez te di もう一度、もう一度、も a 一度、もう一度、もう一度、もう一 o もう一 m もう一度、もう一度、もう一 a もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 o y cobarde y no me vas a hundir te apuesto lo que quieras que tú a mí no me

Para para para Para para para para Para para para para Para para para para p llorar la vida tan maravillosa Llena bellas cosas llorar sufrir sufrir r qué, qué, qué qué, qué, qué, qué qué, qué, qué, qué qué, qué, qué, qué sueños Siendo de de e y パ r e ケパケギオ e パ a パ a パケパケパケスフューリッ。

全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全 r 全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、全て、

Te juro por mi madre, no me vas a hundir. Tú crees que soy cobarde, no me vas a hundir. Te apuesto lo que quieras, que tú a mí no me hundes. Señoras y señores, muchísimas gracias por asistir a este gran evento musical.

De cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño l l e g u é demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo, porque tú eres.

じゃあ、ポイランドクリア、トドとあらたまステフォーマスディジタレステフォーマス、ステ s t ーマステフォーマステフォーマステフォーマステフォーマ

Que dejé de quererte. No te despidas así. Que no ves que ambiciono volver a quererte. s i te quiero de verdad. Por eso es que me das ambición, ambición de quererte. No tengas dudas de mí.